Estoy hablando de Bárbara Solernú, que ya está en contacto con nosotros nuevamente. Buenas tardes, Bárbara. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Bárbara. Muy agradecidas contigo por prestarnos unos minutos de tu tiempo, sobre todo para hablar de la actualidad, de la temática que habíamos estado hablando el año pasado, cuando circulaba el rumor de la posible privatización del astillero Río Santiago, que ayer lo vimos muy colorido, eh, con la botadura de una nueva lancha Lica, eh, la segunda en algo así como cinco meses, si no me equivoco, Bárbara. Sí, sí bueno, la realidad es que no ha cambiado la situación del astillero porque si bien no han eh, efectivizado la privatización, pero lo están dejando morir lentamente, que es básicamente perseguir el mismo objetivo. Recordemos que el astillero Río Santiago fue creado por Juan Perón en desobediencia a la geopolítica norteamericana, por allá por 1948, cuando, obviamente que Estados Unidos No quería que la Argentina fabrique sus propios barcos porque no quiere que la Argentina realice sus propios fletes de ultramar y sea soberana en su comercio exterior. Estados Unidos lo que quiere es que la Argentina no tenga logística de ultramar, cosa que dependa de la logística este, privada, la logística de las multinacionales que son las que controlan el comercio internacional. Algo Entonces, así. Es un conflicto, el astillero es un conflicto en sí mismo este, y los gobiernos, tanto sean eh, como los democráticos de los liberales o los democráticos keynesianos, eh, ambos son las dos caras de la misma moneda, que es obedecer a los designios de la embajada norteamericana, que es la, que la Argentina no fabrique barcos, que el astillero Río Santiago esté paralizado. Este, que, que no exista básicamente porque lo quieren destruir. Entonces, eh, ese objetivo no ha cambiado y estos políticos eh, siguen obedeciendo hoy con más razón a esa pretensión imperial de que el astillero de Santiago no existe, no funciona. Estaba a punto de interrumpirte para mencionar que también eh, el astillero sería la herramienta fábrica que hiciera posible la existencia de una flota pesquera nacional de bandera argentina, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí, por supuesto. Nosotros de hecho le hemos entregado en mano a Cristina Fernández de Kirchner un plan naval argentino que justamente plantea la fabricación de 840 buques pesqueros previo, habiendo estudiado este, la, la tonelada de pescado que se obtienen de nuestros caladeros naturales, que son los caladeros más grandes del mundo, este, donde se extraen alrededor de este, 3 millones de toneladas de eh, pescado que se lo, van, se lo llevan las, las flotas eh, pesqueras, Ilegales, porque y... es ilegal la pesca, eh, es pesca furtiva, es pesca ilegal eh, en nuestro Atlántico Sur. Tal cual, tal cual. Una parte de esa pesca ilegal de la que nos habla Bárbara está, de hecho, en la cartera de quienes tienen usurpada las Islas Malvinas. Estoy hablando de los británicos que administran licencias para la pesca en la zona de exclusión este, que dominan con, este, bueno, con poder militar eh, de los compañeritos de la OTAN. Eh. Nada más y nada menos. Digo esto para poner un poquito mejor el marco de la importancia que tiene Bárbara Corregime, si me equivoco, el astillero más grande de Latinoamérica y el Caribe. Sí, en su momento ha sido el mayor astillero del continente. Este, hoy está dentro de, de los mayores que, bueno, eh, Brasil en ese sentido se ha, se ha posicionado con los, los mayores astilleros. Pero igualmente sigue siendo un astillero de relevancia eh, muy fuerte porque se han fabricado eh, buques como el eh, Santísima Trinidad o el BDT Este, Cabo San Antonio que son los buques de licencia norteamericana y de licencia inglesa con los cuales nosotros recuperamos nuestras islas Malvinas entonces esa es la sangre en el ojo que tiene el imperio con buques fabricados de licencia este, británica de las Vickers de Inglaterra este, y con licencia norteamericana hemos fabricado los ...buques con los cuales recuperamos Alvinas. Entonces, a partir de eh, la entrega de los milicos... ...porque todos sabemos... ...se conoce la historia oficial, pero la historia no oficial... ...es que la Argentina iba ganando la guerra. Y los milicos lo que hicieron fue entregar este, nuestra rendición incondicional... ...y eh, pactaron, es decir, pactaron la, la, la rendición... Este, y a partir de ahí eh, claudicaron, como siempre, eh, y, y la Argentina está vetada, el astillero rey Santiago está vetado para fabricar eh, a, todo lo que sea buques de guerra, ¿no? Claro, claro. Y a partir de ahí arranca una, eh, el desmantelamiento de todo lo que es la industria para la defensa nacional. Eh, es, es mucho más grave, ¿no? Pero... Eh, a partir de, de esa entrega, a partir de 1982 en adelante, eh, el astillero no volvió a fabricar buques de guerra y la Argentina en general no, no ha vuelto a, a producir armamentos y, y todo lo que tiene que ver con la logística de la defensa. Bueno, con una capacidad para fabricar buques de más de 200 metros y de 30 metros de eslora, el astillero Río Santiago sigue siendo, por supuesto, el más grande de la Argentina, con capacidades sí. impresionantes. ¿Y esto qué vendría a ser? Digo, Bárbara, la, la botadura de dos lanchas LICA en pocos meses. ¿Qué, qué significa? Y mira, nosotros lo que vemos es que es más propaganda que otra cosa, ¿no? Estos gobiernos se, han de se dedican mucho a la propaganda, porque como el contenido es muy pobre, eh, le dan mucho lugar a todo lo que es el aparato propagandístico, inflan las cosas como para agrandar un relato romántico y patriótico, pero el que comprende un poquito más, o sea, tampoco hay que ser muy inteligente para ver que esto eh, es muy pobre, ¿viste? Porque estamos hablando de. Un buque, eh, un buque escuela. Y claro, ¿sí? es un buque muy eh, pequeño. Eh, estamos hablando de un buque de 30 metros, ¿sí? este, con eh, motores de 500 caballos de fuerza, alcanzan los 12 nudos nada más, contra no. buques que están dentro del mismo astillero, paralizados hace más de 10 años, de eh, 43.000 toneladas de porte bruto, ¿Sí? Buques, eh, buques tanqueros, estoy refiriéndome a los buques para la PDVSA de Venezuela. Claro, el, el, el Eva Perón y el Juan Azurduy. El Eva Perón y el Juan Azurduy, que son buques de gran porte, son buques, buques producteros que transportan destilados eh, derivados del petróleo. Entonces, esos buques que sí son importantes... Eh, políticamente y además económicamente, porque estamos hablando de buques de más de 50 millones de dólares, este, están completamente paralizados. Está, están Ahora, paralizadas su finalización, eh, Bárbara, ¿no? Porque están hechos eh, a, a punto de terminarse uno y el otro le falta también eh, no mucho. Sí, Juan Pablo, lo que pasa es que hace... Hace ya años. más de cinco años que están eh, a punto de ser entregados de Eva Perón. Sí, sí, sí. Entonces, acá, hay conflicto, acá la, falta voluntad política. Acá lo que falta es realmente un poco de patriotismo y coraje y hacerse cargo del conflicto que implica entregarle a la querida hermana Venezuela los buques que han sido pactados por Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Entonces, nadie se anima a agarrar el toro por la asas, ¿no? entonces le dan demasiada pompa a esto que son lanchitas escuela, no mueven el amperímetro, me, me explico, son lanchas que primero fueron diseñadas en el 2014 y las obras arrancaron en el 2016, fin del 2016, principio del 2017. Entonces, desde el 2017, tantos años para fabricar estos buques que, repito, son buques chiquitos de 30 metros, este de largo comparado con los buques productoros que estamos hablando de que tienen 300 metros de largo el buque Vaperon. ¿Se claro. entiende la dimensión? Sí, sí. El sí. otro tiene 30 metros de largo, muy chiquito. Entonces, eh, no, no mueve el amperímetro, no, no pasa nada con eso. De hecho, te digo más, cada vez que se bota un buque en el astillero de Santiago, eh, las autoridades, eh, empresarias y políticas, anuncian una nueva producción, anuncian el comienzo de una nueva obra y ayer no han anunciado nada, no hay nada para el astillero. Lo que sí hay para el astillero es eh, la transformación de este gran eh, complejo de producción de buques de guerra y de buques de gran porte que vos has mencionado como el mayor del continente El único plan que hay para él es transformarlo en un depósito de contenedores, porque eso es lo, es lo que viene anunciando Victoria Tolosa Paz, el propio gobernador Axel Kisilov, que es la continuidad del proyecto de SIOLI. Scioli, ¿qué quería hacer con el astillero Río Santiago? Lo que querían hacer era armar este gran complejo, que hoy lo venden como un complejo industrial, pero que no lo es, es un complejo importador que se compone de el astillero de Santiago, la zona franca y el puerto de La Plata. Ellos lo venden todos los zapatos y el discurso propagandístico es eh, un complejo industrial. Pero todos sabemos que la zona franca es un depósito de bienes importados del extranjero que se acumulan en, en una zona franca, en un lugar donde está libre de impuestos, y se mantienen ahí para inundar el mercado interno de nuestro país a precios muy bajos. Es decir, a precio dumping, precio dumping se les llama, que son precios bajísimos, imposibles de competir en el mercado. Entonces, de esa manera, destruyen pymes, destruyen pequeños comercios y nos inundan de importaciones extranjeras. ¿Qué ocurre? ¿Hola? Sí, sí, sí, estamos escuchando ah. atentamente, Bárbara. ¿Qué ocurre? El Puerto de la Plata no tiene la estructura suficiente como para almacenar grandes contenedores de productos importados. Los contenedores de 40 pies pesan aproximadamente 20.000 kilos, 20 toneladas, ¿no es cierto? Y tienen eh, la posibilidad de apilarse hasta 5 contenedores. Más de 5 ya no aguantan la estructura de los mismos contenedores de abajo que hacen de base. Ahora, si apilamos 20 contenedores, estamos hablando a razón de 20 toneladas cada uno, estamos hablando de 100 toneladas de peso que tiene que soportar el piso. La infraestructura del, del puerto de La Plata no cuenta Con, eh, con esa con, capacidad, digamos. Piso con un piso piloteado se claro. llama. Entonces, ¿qué pasa? El asfalto no podría soportar el peso de 100 toneladas que implican los cinco contenedores. ¿Qué superficie sí tiene un piso piloteado? El astillero Río Santiago. El astillero Río Santiago tiene toda la base, toda la base piloteada, que es lo que, porque imagínate que en el astillero Río Santiago se mueven dimensiones de no de 100 toneladas, de 40.000 toneladas, como son, por ejemplo, el buque Eva Perón del cual estábamos hablando recién, que pesa 40.000 toneladas. Entonces, toda la infraestructura de la fábrica del astillero está preparada para soportar grandes dimensiones, grandes pesos. Entonces, eh, el plan de Scioli era transformar al astillero resentido en un depósito de contenedores que aparentemente hoy Kicillof y todos los Paz lo están presentando con bombos y platillos, están continuando en esa misma línea. De Muy hecho, bien. si vos vas al puerto de La Plata, lo que observás es que la calle de ida hacia el puerto es un asfalto común, un asfalto este, simple. Ahora, la calle de regreso, que va desde el puerto de La Plata hasta Berizo y se mete por, entra a la provincia, ¿no? llega, la calle llega hasta la ruta 6, esa está hecha de hormigón armado. ¿Eso qué quiere decir? Que los camiones, está preparado justamente para lo que estamos diciendo, los camiones entran vacíos, es decir, sin peso, hasta el puerto de La Plata, y en la calle de regreso, que te une a la Ruta 6, van a venir cargados de estos contenedores de 20.000 20 kilos muy bien Entonces, muy bien. ¿qué, ¿cuál es el plan que venía anunciando Scioli y que Kicilov en el inicio de sesiones ordinarias de la provincia lo terminó también de anunciar? Es trasladar el puerto de Buenos Aires al puerto de La Plata. Trasladar las grandes, los grandes movimientos de contenedores al puerto de La Plata para atacar al conurbano bonaerense por la espalda e inundar a todo nuestro, nuestro cordón eh, del conurbano con importaciones extranjeras. Entonces, nada que ver esto tiene con un, un proyecto de patria industrialista, soberano, que genere trabajo, porque sabemos todos que las importaciones son enemigas del trabajo argentino. Y estos muchachos, Se disfrazan de patriotas, anuncian esto como un complejo industrial y en realidad lo que vendría a ser es un complejo importador y el fin de la industria naval argentina. Muy bien. Porque es peligroso. Bárbara, queda de sobremanera expuesto que el astillero de todas maneras no ha perdido su capacidad de trabajo y que hay un conflicto de intereses por debajo de los anuncios y las presentaciones, incluso del entusiasmo de los trabajadores, este, que nos lo describiste perfectamente. Va, se nos fueron los minutos, pero vamos a dejar pendiente para un nuevo encuentro, Bárbara, la temática del de proyecto que hay a luces y sombras, tendremos que ver de qué se trata claramente el proyecto de hacer del astillero Río Santiago una sociedad del Estado. ¿Qué te parece? Por supuesto, sí, sí, sí, por supuesto. De hecho, podemos hablar, como vos dijiste, como para también eh, darnos un poco de esperanza, porque es sumamente necesaria eh, la capacidad que tiene el astillero, la capacidad instalada que tiene el astillero de fabricar y de reconstruir toda nuestra marina mercante. Entonces, Ay, eso también tiene el astillero, no hay que olvidar, y hay plan, hay proyectos, solamente que están cajoneados. Eso también podemos hablar, que es, en definitiva, lo que nos importa a nosotros, ¿no? El plan nuestro es ese. Es el, el, nuestra contra este, ofensiva a este complejo importador es eh, la producción de barcos para reconstruir nuestra marina mercante de la mano de nuestro querido astillero de Santiago. Y con mano de obra nacional. Bárbara, la verdad es que muchísimas gracias. Sigue siendo uno de los hitos de la industria nacional y de las posibilidades de crear más soberanía el astillero Río Santiago en nuestro corazón. Gracias y que tengas buena tarde, Bárbara. Exactamente, compañera. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego.